Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Buen día. Eh, Graciela, bueno, eh, te pregunto por la ley de negacionismo primero. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué opinión tenés formada de, de, de esto? Mira, yo es algo que vengo reclamando, más bien reclamando, insistiendo, eh, hace varios, varios de, años incluso, eh, seguramente vos te acordás que yo viví 16 años en Alemania donde eso ya está absolutamente establecido y si bien yo no creo eh, que el punitivismo solo alcance para cambiar algo eh, es, es un apoyo, es un sustento y si eso va acompañado de medidas pedagógicas medidas que desde la cuna prácticamente eh, eduquen al pueblo y tenemos el ejemplo, no sé si se acuerdan que hace unas semanas un jugador de um, un tenista alemán, eh, al escuchar uno de los eslogans eh, de Hitler dentro del público, se negó a seguir jugando hasta que esa persona fue fue expulsada del partido, eso significa que la conciencia de, de lo que está mal de, en el negacionismo eh, llega, imagínate incluso el, el, el tenis que no es un, un eh, juego popular, digamos, ¿no? pero que llega a, y esta persona tiene veintipico de años, eh, eso tiene que estar acompañado por todo un paquete de coherente de, de, de educación, de toma de conciencia. Pero eh, la ley es lo principal porque vos eh, en Alemania hoy eh, usás cualquiera de estos símbolos o incluso cualquiera de estos eh, eh, discursos de odio y de incitación a la violencia que los estamos oyendo por parte, por ejemplo, del candidato Miley eh, día a día, eh, directamente eh, eh, es un delito. Nosotros, yo trabajo en interculturalidad y los chicos que van a Alemania les informamos que cosas como acá se dicen, eh, alemán nazi y demás se dicen en los colegios, se practica el saludo nazi y todas esas cosas, si lo haces en un colegio alemán directamente sos expulsado. Entonces eh, yo estoy totalmente a favor y lo, viendo lo vengo diciendo desde hace bastante. Lo que pasa es que eh, parece que tenemos que llegar como al borde del precipicio y escuchar a una, a una persona como Villarruel que no se le mueve una pestaña al decir que eh, bueno, todas las cosas que ya sabemos que dice y realmente me llenan de terror toda esta, esta estructura que se ha armado en torno a toda esa temática y todas las demás temáticas, ¿no? Eh, que ahora eh, por cuestiones, eh, eh, bueno, por cuestiones de intereses eh, de otros sectores se han transformado de la noche a la mañana a la La, la motosierra se transforma prácticamente en, en, un, en una clase de yoga, ¿viste? Eh, con los nuevos, eh, eh, las nuevas declaraciones de, de mi ley. Pero a mí me aterran realmente todas las cosas que, que están sucediendo y todo el al borde del precipicio que estamos llegando. Y, y ojo que no es el voto joven... Eh, ya hemos tenido en los últimos días ejemplos de, de jóvenes que en masa se manifiestan contra, contra toda esta locura, eh, también hay mucho, mucho voto mayor que de pronto encandilado por, encandilado por promesas que, que son inviables pero que eh, también ayudados por una gran ignorancia y también ayudados por, eh, y ahí hago una autocrítica, eh, por, en el caso de los derechos humanos, por haber contado por ahí historias que parecían historias, que parecían anécdotas, que parecían... Uy, y despertaban así en la gente, de decir oh, ay, otra vez me cuenta lo que le pasó a fulano de tal, y que le pusieron esto y le hicieron aquello... Y no es así, eso, la conciencia de que eso en cualquier momento está latente y puede hacer no mucho daño, puede llevar directamente a la catástrofe, es una realidad hoy, ¿no? Graciela, entonces eh, sí ¿qué, qué, qué crees, eh, digamos, más allá de mi ley, que como vos decís, pasó efectivamente de león a gatito mimoso, eh, y de, de toda esa estructura que sabemos a quién representa, qué interés tiene, evidentemente hay una porción social que está dispuesta también a, a escuchar esos discursos negacionistas. Eh, pensaba eh, Te lo pregunto a la luz de, de, también de la experiencia que vos viviste en Alemania, porque uno tiende a, a creer que el proceso de memoria, verdad y justicia, los juicios de, por delitos de lesa humanidad en el periodo de 2003 para adelante... ¿Qué sé yo, me, me cuesta creer que haya algo más potente desde el punto de vista pedagógico que esos juicios, pero ¿qué crees que faltó o, o por qué eh, no, no llega a, a, a instalarse un, un no debate sobre este tema? Es decir, que esté absolutamente terminada la, la posibilidad de negarlo. Claro, eh, como este chico que dijo, no juego más si, si esta persona no se da, o sea, no da lugar, ¿no? Pues, eh, hasta bueno, nosotros incluso... teníamos, mira, retomo un concepto, yo lo vengo repitiendo mucho, Fernando Tevele que hace el programa Oral y Público y que sigue los juicios de lesa humanidad, después del resultado de la PASO dijo, lo que creíamos que era una batalla ganada, eh, en realidad es una batalla empatada, no, no la ganamos, es decir, no, no se instaló, eh, el, la memoria, la verdad y justicia socialmente, como pretendemos. Hay nichos, bolsones y a veces importantes que tienden a negar lo que ocurrió. Obviamente, y la, y la batalla, aunque no me gusta eh, usar términos este, eh, bélicos, délicos, mm. eh, per, eh, sí, eh, pero para usar tus palabras la, o la de este señor, eh, la batalla no termina nunca. Y en el caso de Alemania eh, juega a favor primero el tiempo, después la consecuencia, después la jerarquización que se le dio al tema en los colegios y en todos los sitios de memoria, que es parte absoluta de la currícula eh, alemana visitar los sitios de, de memoria de, de, en, de la currícula de, del colegio, ¿no? Um, y aparte una conciencia que nosotros también tendríamos que tener, um, eh, también con respecto a un tema, y es el tema de um, no la culpa, sino la responsabilidad que uno tiene como país de recibir refugiados, por ejemplo en Alemania... Eh, por su historia, ¿no? porque mandó tanta gente a refugiarse a otras partes del mundo y el paralelismo lo podemos tener acá también, entonces por, por muchos ejes tenés que, y enfoques tenés que atacar el tema, de ahí vuelvo a, a hablar así, pero estoy tratando de erradicarlo, eh, de mi lenguaje, pero... Eh, Primero el tiempo, y segundo la consecuencia, y segundo no contarlo como una anécdota, no contarlo como algo que pasó, sino algo que está, es como algo que está latente y espera el momento, eh, el momento para estallar, digamos, o para manifestarse, mejor dicho que estallar, y no pensemos tampoco que deben ser figuras con, eh, o sea, con características especiales, pero que sí encuentran una figura que hacen o dicen o expresan lo que nadie, eh, lo que en silencio o quizá en su propio cerebro lo están pensando y tiene como la desfachatez y la falta de escrúpulos para, um, para verbalizarlo. Entonces, eh, lo del... ¿Viste? lo de Hannah Arendt eh, es realmente de la banalidad del mal, eh, es realmente así, o sea, eh, es tu vecino, es, eh, no es alguien que tiene una vincha y dice soy, soy facho, ¿viste? Eh, y, y, y bueno, y encuentran realmente un personaje histriónico en su manera de, que, que interpreta, interpreta esos pensamientos y esas. Bueno, esas cosas escondidas, como se decía antes, el, el, el enano fascista que todos tenemos eh, y, y, y lo revitaliza, ¿no? Ampliado por una cuestión económica, que si también vemos un tipo de paralelismo También con esas eh, épocas en, en Alemania, donde un, un billete podía tener el valor de 100 millones, qué sé yo eh, pero bueno, no podemos contar la historia eh, ni usar ni implementar la participación de estudiantes eh, secundarios en un juicio para escuchar cosas que han pasado. Si bien el testimonio, obviamente, que yo lo defiendo, lo practico, eh, pero no como algo que pasó alguna vez y terminamos siendo como San Martín, ¿viste? que nadie le da pelota en realidad, si no, eh, si no lo traes a los valores actuales. Eh, entonces, bueno, eh, yo pienso que hay, hay una multifactoriedad eh, para llegar a esta situación eh, eh, pido por favor que cada uno repiense eh, el escenario A y el escenario B Y qué es la consecuencia que trae en lo que a él o a ella le toca Porque a todos nos toca de alguna manera Ya sea derechos humanos, ya sea eh, discapacidad, ya sea eh, educación, salud A todos nos va a devastar de alguna manera eh, se ha hecho mucho de los últimos tiempos, se ha dormido bastante los últimos años, y se ha trasladado eso como al a la historia, eso ya pasó, ahora ya somos democracia, ya nos ganamos la democracia sin tomar en cuenta lo que la democracia en realidad trajo y lo que significa, y la pérdida de ella también lo que significa. Entonces, por favor, conciencia al poner el voto, porque el precipicio está ahí y realmente un empujoncito nos puede llevar al fondo. ¿no? Graciela, eh, muchísimas gracias, eh, como siempre, por estos minutos con Radio Kermés. Por favor, gracias a ustedes. Les mando un gran saludo a todo el equipo.